de veras se quiere el miedo es carcelero y el corazón se te muere si no te dicen te quiero y cualquier cosa te hier como a mí me está pasando que me despierto llorando con temblores de agonía porque tú ojos me ven este con lor de dupao andormia me dancelos gitanos gitano mi ranam mamia mamia do Yo me quiero Tiemblo de verme contigo Y tiemblo si no te veo Este querer es un castigo Castigo que yo deseo Yo en tus palabras no creo ni en las mías tampoco tus penates de loco ya me duele el pensamiento de este al que presiento que llenará de agonía tu alegría y mi alegría y tan o y tan de mis tormentos miedo, tengo miedo miedo de quererte brr suogni nosheyni gaksim te pak tan Hvala što pratite